La música se mueve la música se mueve. Zona 69 Bienvenidos Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Estáis conectados a la zona más caliente Prepararos para pasar un buen rato esta semana Porque os traigo unos remixes increíbles Raúl Fernández <repecuase> es un no parar esto, es una fiesta Bueno, prepárate un sitio amplio En tu casa, en tu salón, estés donde estés Porque hoy te voy a hacer bailar Hoy celebramos nuestros 40 programas 40 programas Gracias a vosotros Seguimos vivos y estamos aquí Muchas gracias Música se, Música se mueve, Zona 69, bienvenido Bueno, como decimos, celebramos 40 programas y lo hacemos contigo ¿Y cómo? Pues bailando temas más como este, el remix del StereGlob Así arrancamos hoy en Zona 69, todo el mundo bienvenidos, bienvenidos En cualquier momento, en cualquier lugar Zona 69 se mueve contigo Silly boy Así suena esto en Zona 69 todo el mundo Voy a moridos, voy a moridos <risa> así arrancamos hoy zona 69 bueno eh, podéis interactuar con nosotros contarnos lo que queráis a través de facebook ya sabes que en la página web donde se nos escucha online en zona 69 punto la música se mueve punto net ahí tenéis a la derecha del grupo de zona 69 eh, un, eh, un cuadrito de facebook bueno eh, si no tenéis facebook te alta en tu perfil de facebook y empiezas a interactuar con nosotros bueno, quiero que todo el mundo nos comente ahora mismo mientras escucha el programa bueno pues que os parece el programa que os parece las 40 ediciones que llevamos ya y algún cambio o si sí, alguna pues algún cambio que os gustaría hacer en el programa, lo que queráis nos comentáis ahí en Zona69 bueno queremos que nos cuentes también a través del grupo de Zona69, te recuerdo que estamos interactuando ahí nosotros con vosotros estamos bueno comentando lo que nos contáis ¿Cuál es eh, tu fórmula para pasarlo bien? Ok, queremos que nos cuentes cuál es tu fórmula Ahora en para pasarlo bien ¿Qué necesitas tú para pasarlo bien? Buena compañía, buena música Lo que necesitas Y nosotros dentro de un rato Te contamos lo que nos gusta a nosotros Ok Seguimos bailando ahora con Gurun Josh Freyett y este Infinity Mira como suena esto Here's my key, Philosophy A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. Take your time to trust in me and you will find Infinity, Infinity, Infinity. philosophy a freak like me just needs infinity relax take your time And take your time to just in me you will fall in finninity in finninity Raúl Fernando La música se mueve Se llama Zona 69 Aquí tienes los mejores temas Y ahora en veladito te estamos pinchando Los mejores remixes por aquí, ¿ok? Bienvenidos, bienvenidos Yo soy Raúl Fernández Podéis dejarnos vuestros comentarios En Facebook y también en la página de 20 Y buscas en 20 páginas eh, Zona 69 y ahí nos encuentras Y ahora llega Bon Jovi Estuvieron en Rock in Rio Bueno, la armaron gorda, ese ¿eh? sí, sí. ¡Qué bueno sonaba este! We want Born to Follow En en el Rocking Rio Tremenda la conexión Tremenda la cobertura que yo Televisión Española y los 40 principales Muy bueno, ¿eh? se vivía muy bien en casa This one goes out to the man who minds for miracles This one goes out to the ones in need This one goes out to the sinner and the cynical This ain't about of change walking beside the guilty and the innocent how will you raise your hand I've seen your face before, before yeah. Hope you don't see me blush But I can't help but want you more Tenemos ten. no, no, no, no, no, no no sonidos pop. Y tiempo Son 69 la mejor fusión de sonidos. Le Let's stick let's want it let's ride let's this let's stick let's have let's let's let's let's let's let's have let's let's have some fun let's mucho a este temazo de Lady Gaga junto a Marilyn Manson, eh, sí, sí junto a Marilyn Manson. Eso es Love Game. Así suena esto Zona 69. Bueno, el grupo de Zona 69, por ahí tenemos a Maola Yesenia que nos decía que le gusta esta canción, que si podemos que la pongamos. ¡Hombre! ¡Por supuesto que podemos! Aquí siempre podemos. De hecho, la última palabra la tenéis siempre vosotros, eh. Porque es zonas 69 estamos todos aquí a la vez interactuando a través del grupo de Facebook Si estás en la página web donde se nos oye online, en zona69.lamusicasemove.net Ahí a la derecha, un poquito más abajo, tienes el grupo de Zona69 donde puedes comentar lo que quieras Es nuestra 40 edición Nos puedes felicitar si quieres, eh, gracias Nos puedes felicitar puedes comentarnos lo que quieras pedir tus canciones cualquier cosa aquí en zona 69 coméntanos ahora mismo el, el sonido más fresco en la zona más caliente y ahora llega esto es el temazo del momento el papán americano winters pick americano la música de jolanda be cool junto al dicap así suena esto Da botta vi gida bene Si do parla piez americano Bona sa falla moda luna Con madrena cade ai dovi pa'l americano mundo se vuelve loco cuando suena este tema en la pista de baile, el Panamericano, así suena, Yolanda Bicul junto a Dicap, esto hay que hacerlo bien, esto hay que hacerlo bien, vamos a ir, a la de tres decimos Papanamericano, eh, venga, una, 2 y 3 Papanamericano. Papanamericano. Esto. Papán americano <risa> La música de Dicap junto a chamada Be Cool, este tema suena muy fuerte Muy fuerte bueno, en el programa de Flow en, en Tonterías Las Justas <risa> Un poco la chorrada de, de, el compositor Del papán americano, que ¿eh? es DJ Viagra Si, sí, si sí. Y ahora seguimos con la música De Beatball, esto es Shut It down la música de Peppol junto a Icon oh, oh, oh, Can tell Now, maybe I know how Place, My life's a movie Call me Martin Scorsese I can care less If you love me or hate me Life's a bitch Now fuck you pay me sat y down la música de pitbull sonando en zona 69 un momento un momento espera para para para no no, no podemos terminar el bloque así no no no falta una canción por poner espérate hoy es día 11 no sí sí hoy es día 11 así que hay que poner una canción que es esta Bueno, sí, ahora sí, ya nos podemos ir al descanso. Enseguida estamos aquí de vuelta en Zona 69. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69.